Ocho minutos faltan para las siete de la mañana. Nos vamos al contacto con Ariel Irigoitía. Es eh, dirigente titular del Sindicato de Trabajadores del CASMU, la Asociación de Funcionarios del CASMU, que este mes está de elecciones. El 24 de abril va a haber elecciones en AFCASMU y Ariel Irigoitía... Eh, Va a repetir, seguramente, la presentación de la lista primero de mayo con la 18 de enero, que se presentan juntos, igual que lo hicieron en la vez anterior. Vasco, buen día, bienvenido. Este, ahora sí. Ahora sí, <risa> bárbaro Vasco. Bueno, estábamos diciendo que el 24 son las elecciones que va a haber. El día 25. El 25, El viernes 25. Viernes 25, perfecto. Y se presenta nuevamente la 18 de enero con la 1 de mayo. Es verdad, nos presentamos nuevamente. Eh, esto tiene un, tiene un porqué. Eh, si bien nos presentamos solos en su oportunidad, con la compañía sí. de la 1 de mayo tenemos casi el mismo origen. Creo que cuando se formó la 1 de mayo en su momento todos partimos de ahí y después, bueno, por diferentes circunstancias El tiempo de la vida en las posiciones nos fuimos abriendo y hoy llegó un momento en el cual la patronal que tenemos que este, nos ha llevado a que, sin no, duda, si no nos juntamos, los que pensamos medianamente igual, eh, el patrono va a seguir en su misma línea. Yo creo que la idea de, de juntarnos, porque así en los hechos se ha dado en todo este periodo, después hemos consensuado y llevado adelante... Eh, la medida de lucha y las posiciones como nos hemos presentado eh, implica que, bueno, es un mensaje no solo para todos los compañeros que juntos somos más, sino también para la federación y que habla para el patrón. Uh -huh. eh, las elecciones, cu ¿cuánto hace que fueron? ¿Ya pasaron dos años? No, nosotros tenemos anualmente las elecciones. Ah, anualmente. Eh, anualmente, anualmente, sí, sí. Es sí. tedioso, pero bueno, así como está marcado en el estatuto y hasta que no cambiemos eso en el estatuto, que por eso precisamos hacer, este, tenemos eh, un plebiscito que se pueda realizar y obtener los dos tercios para cambiar dicho estatuto. Pero bueno, eso es, es algo que, que está en nuestra plataforma, trabajarlo y, y planteárselo a la compañía y hacer toda un, una campaña donde todo este año, puntualmente sobre eso. Después, obviamente, tenemos muchas más cosas para hacer. Pero eso es una de las cosas que tenemos conversado y que creo que nos debemos eso. Bueno. Porque es complicado todos los años. Sí, Vasco, y, y el balance que hacen de este año, entonces, eh, porque me acuerdo que cuando asumiste eh, la responsabilidad al frente del sindicato, yo no sé si fue al otro día, pero creo que enseguidita que, que, que agarraste vi... la responsabilidad, se vino la noche. Tres horas pasaron. Eh, tuvimos los dos primeros despidos eh, de compañeros, claro. cuando el mes anterior había estado firmado entre Casmo y ASCASMU un acuerdo en el cual implicaba que, eh, ante situaciones graves o presuntos posibles despidos, tenía que instalarse eh, una comisión de sumario, cosa que Casmo no hizo, eh, argumentó que esto no correspondía para ellos, nosotros dijimos de ninguna manera. Nosotros ya teníamos una resolución de asamblea en el cual, ante el despido arbitrario, lo inmediato era un paro de 24 horas así que nos presentamos con la empresa se lo planteamos, tuvimos una instancia de negociación como llegamos 15 minutos tarde la empresa se levantó de la mesa y se retiró y no nos quedó otra que aplicar los resuelto. Obviamente que teníamos si bien esto fue de acuerdo en total entre todas las agrupaciones hubo una parte de esas agrupaciones que consideraba que había que seguir negociando nosotros fuimos claros en ese aspecto y en eso nos acompañaron los compañeros del 1 de la primera mayo no, no, esto está clarísimo acá nos faltaron el respeto en esto Por lo tanto, nosotros tenemos una de asamblea, si no se cumple esto, nosotros la aplicamos. Y fue que hicimos un paro de 24 horas, a los, ya te digo, a los cuatro días de, de haber asumido. Y ahí comenzó todo, ¿no? Porque después se vino Julio con el tema de la intervención, las declaraciones de, obviamente, el CASMO cuando pidió el Comiso diciendo que faltaba li tenía falta de liquidez. Eh, y bueno, y ahí después toda la situación que se generó, eh, en el cual creo que lo que intentamos hacer con las CASMO es mantenernos firmes, y presentes en todos los ámbitos y en todas las negociaciones. Que nos acompañaron los compañeros de AFU, por supuesto que sí. Y, pero porque las circunstancias y porque el sindicato de base sí lo requirió, como somos parte de AFU, exigimos sí a los compañeros que estén presentes porque somos parte. Así que es lo que corresponde. Podemos tener las diferencias que las pedimos teniendo, pero cuando Camus se posicionó, y creo que en eso cumplieron de este, se lleva adelante lo que plantea la compañera del sindicato de base. Uh -huh. eh, Vasco, ¿y cómo qué, va a haber más listas? ¿Se van a presentar más listas? Por lo que sabemos, van a estar presentadas tres listas, no sabemos si hay una más Sé que se presenta la lista 20 y la lista 6 Ajá. Y nosotros que vamos, somos la 1 más 18 ¿Y se vota solo, Pero, ¿se vota eh, solo eh, ese día? Se vota solo ese día, sí Y, ¿Y los lugares de votación eh, en todas en, en las instituciones? ¿Casmu o, o se sí. vota centralmente? Ahí, hay un proceso que hacemos con las instituciones que están, por ejemplo, en Maldonado y Pediápoles, Ajá. Ciudad de Plata. Ahí sale el integrante de la Comisión Electoral el día anterior con una urna y recolectó los votos de sus compañeros. Después, lo grande, lo grueso, es en... ...en el CASMO, en ASILO, en el local 8... ...todos esos sectores que se empieza la votación a las 5 de la mañana... ...hasta las 20 horas que se cierra... ...después, después tenemos unas volantes que recorren de 8 a 20... ...todas las policlínicas... ...son tres urnas volantes... ...y si hace una pasada de mañana... pues son dos turnos por lo general... ...se hace de mañana y después se hace en la tarde... ...y después de las 8... ...concentramos todos en las camas... ...y a las 9, por lo general ahí es cuando empezamos a... ...bueno, a abrir las urnas y... ...y bueno, junto con los compañeros... Militantes iban a matar en la vuelta y las electoral electorales cuando empieza el escrutinio. Que siempre nos vamos como a las 2 de la mañana. Uh -huh. O más. ¿Y cuántos habilitados hay para, para dos, votar? 2.800 tenemos en esta oportunidad. Uh -huh. Porque para votar tienes que tener un año de afiliado al sindicato. Y como hay, hay recambio de personal, se, ha ido, se han ido compañeros este, y han ingresado nuevos, la mayor mayoría, o por lo menos un número importante, entran de esta primera dentro de este primer año, por lo tanto no no, no tienen todavía la posibilidad de votar y para ser elegible tienen que pasar dos años afiliados acá. Esas son los que tenemos las premisas que están en el estatuto. Perfecto. Bueno, Vasco, esta fue una un primer avance sobre estas elecciones que nos enteramos recientemente, eh, más uh -huh. cerca de la fecha de repente tenemos otro contacto para conversar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, por supuesto que sí. Y ya de paso, ni que hablar, un gran saludo para ustedes, para la audiencia, y en particular me ha dado mando un para los compañeros del Malvin Norte de la Polikinga, porque yo ya estoy por entrar a trabajar, y bueno, haciéndome el aguante para, para poder tener este diálogo con ustedes. Y bueno. ni que hablar que para los compañeros del CASMU, eh, la unión hace la fuerza, y no hay, no hay otro enemigo que el patrón, el resto son adversarios. Pero lo importante acá es hacer un frente común hacia el patrón que tenemos. Perfecto. Ariel Irigoitiga, muchas gracias por ahora y nos estamos reencontrando pronto. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande a todos.